Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mayo 12 del 2020, programa 11. Uh, Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien. Mucho calor, pero muy bien. Mucho calor, ya no sabemos si son las prisas que traíamos nosotros o es el clima, pero qué calor hace el día de hoy, chicos. Oigan, antes que nada... Me acabo de enterar que es cumpleaños de Citlali. Citlali, feliz cumpleaños. Ya sé que nos estás escuchando por ahí. Espero que cumplas muchísimos más. Quedará pendiente el bailongo, el festejo, pero te mandamos un mega abrazo. ¿No? Perfecto, sí. Claro que sí. Dígame algo, maestro. Oh, sí. El <risa> calor me tiene como anonadado. Sí, la verdad, sí. Vamos a saludar de una vez patrocinadores, maestro, porque el día de hoy vamos a tener un programa bastante intenso. Interesante. Muy interesante, muy platicador, muy uh, dado de conocimientos, eh, así que vamos a saludar alimentos veganos Isis. George, manifiéstate, dice el maestro, si ya estás por ahí. Saludos, recuerden chicos, ellos se siguen reinventando todavía, no tienen permiso para trabajar, pero bueno, pronto, pronto estarán de, de vuelta con esas eh, ricas hamburguesas, hot dogs, taquitos de De guisados veganos, pronto estarán de vuelta Saludos a Granola Gourmet Ellos sí siguen trabajando claro. eh, Saludos a La Rueda Cartonera Ya saben, un excelente servicio Cafecito El día de hoy tenemos un cafecito para el maestro Y un tecito de abango Para mí Aquí en La Rueda eh, pueden encontrar libros Y galletas de Primero Gourmet Y, y más libros Y más libros Saludos al señor Sergio Fon, quien es el autor intelectual de todo esto. Muchísimas gracias chicos, comiencen a manifestarse, queremos saber que están por aquí presentes, queremos saber que nos están escuchando. Eh, atrasadito, pero saludos a todas las mamás, que yo insisto, no debe de haber un día de festejo, debe de ser todos los días. Todos los días deberíamos de festejarnos todos, pero bueno, pues aprovechando que es el día de sí, que fue verdad. el Día de las Mamás que celebrar la vida diario. Exacto, no, no, nada más un día y luego este día sí se los pusieron complicado a los hijos porque ándale que no había dónde ir a comprar un regalo. Pero, bueno, a mí me, me tocó ver por parte de nuestras abuelas que, que de nuestros grupos de abuelos que ellos eh, sí tienen algunos familiares fuera incluso del país, de la ciudad. Eh, y, y tuvieron detalles muy lindos sus hijos porque les mandaron cosas por entregas de comida y les hicieron videos y les mandaban serenatas eh, virtuales, Virtuales. la verdad es que estuvo muy muy bonito eh, ahora sí nació la, la idea como de esto que es festejar, no, no. festejar para nosotros no es ir a comprar un regalo Eso es como, como aparte, ¿no? Como tu premio. Uh -huh. Pero realmente la imaginación que tienes para agradecerle a tu mamá o a tu papá o a la persona que se festeje, eso creo yo es mucho más bonito, ¿no? Sí, precisamente, bueno, uh, hablando ahorita del encierro, el programa de hoy va a estar interesante porque nos va a acompañar. Uh, ¿Quién nos va a acompañar? La licenciada en nutrición Miriam López. Mira, ahorita con el, el problema de, de esta pandemia uno de los factores que yo siento que deberíamos de tomar en cuenta es el, refor el reforzar el sistema inmunológico. Sí. Eh, porque es importante, porque si llegas a tener algún ataque, de algún este virus o el que sea, si tu sistema inmunológico está fuerte, es, es más probable que, que lo puedas combatir y superar, ¿no? Claro. Si no, y eso tiene que ver propiamente con la alimentación y con el manejo de las emociones. Por eso nosotros la actividad que realizamos eh, en el baile, que es un trabajo de tipo físico, pero que también intervienen las emociones ahí eso nos da un equilibrio emocional. Y si a eso lo acompañamos con un trabajo eh, nutricional adecuado, del cual nos refuerza nuestro, nuestro sistema inmunológico, pues se completa, ¿no? Se complementa. Sí. No, y aparte la, la importancia de, de comer bien, como dices, o sea, no es... Porque ahorita, o me voy a cuidar porque ahorita hay una pandemia. No, me voy a curar todo el tiempo. Fíjate que yo ahorita estoy recordando, eh, voy a estar en un filósofo, ¿eh? Arthur Schopenhauer. Título, El mundo como voluntad de representación. Yo pienso que aquí en la librería lo pueden... En contra, que nos diga el señor sergio Fong sí eh, pienso he visto que algunas personas claro no todas este problema les he dado a la reflexión schopenhauer eh nos hablaba o nos sintetizaba eh, bueno parte de su obra nos decía que el ser humano tenía como tres niveles o tres estadios número uno lo que soy número dos lo que tengo uh -huh. y número tres. ...lo que represento... ...que no es lo mismo... Bueno, ...y voy a tratar de, de explicarlos... ...de alguna manera... ...lo que soy es una entidad biológica... ...es decir, el ser... ...el ser como tal... ...como entidad biológica... ...tiene una serie de funciones para sobrevivir... ...en el spot de entrada del programa... ...creo que ahí lo, lo, lo ejemplificamos... ...de una manera muy clara... El, el, ...al decir... ...que el ser humano está diseñado para captar energía... Y transformarla en movimiento. Entonces Schopenhauer nos dice que si no existe el ser, que es lo primordial, luego entonces lo que tengo y lo que represento no existe. Dice, lo que represento es lo que tú logras captar en ese transcurso de tu vida. Pero luego lo que tú tienes te posee a ti. Sí. Un ejemplo muy claro, una persona, se me ocurre, tiene un carro... Y está preocupado que no me lo van a robar, no me lo vayan a rayar, o mi casa que está de super lujo, no me la vayan a grafitear. Luego entonces ahí lo que posee ya lo está lo está dominando ahí, y, y, y la, el tercer nivel o tercer estadio que nos habla es lo que represento, es decir, que actuamos en función de lo que los otros quieren. Yo uh -huh. no hago esto porque qué van a decir. Uy, sí. Si yo hablo en el radio qué van a decir. Y la y a sociedad gente que la le tiene miedo, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir Doña Chonita? <risa> Luego entonces, en lo que represento, le otorgas el poder que eres tú, tu ser a otra persona. A otra persona. Porque no actúas por ti, sino actúas por lo que van a decir los otros. Entonces dice, generalmente lo que domina al ser humano es lo que lo que tengo y lo que represento y deja a un lado lo que soy que es lo que ahorita nos puede prestar una reflexión claro. de que quién soy, y ese ser que soy es una entidad biológica, que si no existiera, no existieran las otras dos. Luego, entonces, por eso vamos a traer al nutriólogo para que nos diga cómo mantener el ser, Perfecto. cómo funciona, cuáles son las características fisiológicas del ser humano para que funcione de manera adecuada un, un ser biológico. Para que esté equilibrado, ¿no? Exactamente. Para que no le des... Que tú te hagas responsable de tu ser, de lo que tienes y de lo que aparenta ser, ¿no? Sí, porque generalmente cuando no, no estamos conscientes de eso, eh, el, el que alguien nos salga mal, si tomamos una mala decisión, buscamos a quién echarle la culpa. Claro, ruta. siempre un tercero. En los culpables, claro. Fíjate que ahorita recuerdo... En, eh, Jung... No, Jung... Hay un libro donde él habla de los ovnis. Uh -huh. O sea, Jung, el, el libro se, creo que se llama Las cosas que se ven en el cielo. Ops. Él escribió ese libro en el 58 y él hablaba, claro, es una teoría de él, Carl gusta Jung, el psicólogo, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad está en estrés, comenzaron a aparecer los ovnis en el cielo. <risa> Teníamos que buscar un distractor. Yo no Estoy diciendo, si hay aquí ufólogos, que no, que no, no, no, no. Yo no más he una explicación. Sí. Y curiosamente, no sé si se han fijado, cuando el inconsciente colectivo está en estrés como en este caso, si ustedes ven en las redes, donde quiera aparecen ovnis. Ajá, ¿sí? y hasta la NASA sacó que sí, sí vimos unos ovnis. ¿Qué es Ajá. un ovni? Pues yo me supongo que es... Mucha gente lo coincide como un extraterrestre en su, en su imaginario. Sí, sí, Cuando sí. un ovni es un objeto volador no identificado, ¿qué puede ser? Pues puede Muchísimas ser un globo, cosas, sí. Un globo de esos de helio que se fue. Y como yo no sé qué es, pues es un ovni. No lo identifico. <risa> <risa> pues muy bien, maestro. Pues vamos a dejarlo ahí, en lo que ya nos vamos a, a conectar con, con la licenciada Miriam López. Eh, creo que no hemos saludado a Poncho el día de hoy. Poncho, estás demasiado callado, es que está muy trabajador Dubitativo. el día de hoy. Eh, está poniendo en marcha todas sus ideas. Eh, que si le subimos un poquito al volumen, me dicen por ahí. No, que lo suban ellos porque... Ah, ok. Eh, bueno, eh, Poncho, ¿te parece si en lo que nos conectamos con Miriam ponemos nuestra primera canción de hoy? Eh, fíjense chicos, pues siguiendo con esto de, de los temas de los festejos, eh, ustedes deben de ser testigos que, que hay canciones dedicadas a las mamás, muy muy en especial, donde uno las escucha y, y lloras por el sentimiento y, y todo esto así tremendo que el corazón se rompe. Bueno, yo creo que pues sí, las mamás inspiramos muchas cosas sentimentales, pero también hay canciones efusivas, con más sabor, con más ritmo, que son dedicadas a ellas entonces, dándome la tarea de buscar, me encontré esta canción que se llama Madre, que es del señor Ismael Miranda entonces, la vamos a escuchar, a mí me gustó muchísimo porque eh, bueno le habla ahí a su mamá, vamos a poner atención y, y ya mejor la comentamos después sí, pero felicidades, muchísimas felicidades a todas las mamás a mi mamá si me está escuchando Ya sabes que te amo, mamá. ¡Uf! ¡Vamos! sobre ti que no te haga falta nada Dios quiera que seas feliz de mí te diré que ando adendo el mundo solo y triste solo hay desilusión amargura y soledad desde el día en que te fuiste escribo porque sé gente próxima este es tu día hay el día de los moldrees y otra vez tristemente prenderá una rota blanca junto a mi corazón porque sus están ausentes esto es todo por ahora recibe mi bendición y mo siempre el día de las madres pasaré por tu dumba a llevarte un ramo de flores Estamos de vuelta, chicos. ¿Qué les pareció esa canción? ¿A poco no está tremenda? Hay, hay muchas formas de festejar a nuestras mamás y pues a mí me gustó esa. Muy, muy sabrosita, muy bailadora. Nada de andar. Llori llore todo el tiempo. Nuestras mamás tienen que. Eh, Tienen que sentir que las queremos mucho sin tanto dolor, ¿no? Aquí como que la cultura nos arrastra siempre al dolor, pero bueno, lo platicaremos en otra ocasión, ya ya tenemos el gusto de tener en la línea a la licenciada en nutrición Miriam López, ella, eh, bueno, primero vamos a saludarla, Miriam, ¿estás por ahí?, Hola, ¿qué tal, Mercedes? Sí, aquí estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Oiga, aclarándoles, chicos, es la primera vez que hacemos una entrevista de esta forma, así que esperemos que todos escuchen muy bien. Les voy a platicar. La licenciada Miriam, ella tiene un diplomado con el maestro Chaya Michan como médico naturista. Actualmente ella es naturópata en el Centro Florece Nutrición Consciente y Naturismo. Ustedes saben que yo siempre les ando presumiendo todo esto. Eh, nosotros en la familia nos gusta muchísimo eh, estar al pendiente de estas cosas, Miriam, así que siempre, siempre yo ando presumiendo todos esos consejos que tú nos das a través también de tu programa de radio o en las consultas, pero queríamos traerte, así que es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Mercedes, el honor es mío, eh, toda la gente que nos está escuchando, ojalá que se pueda quedar con un granito de arena para poder empezar a seguir creando la conciencia, ¿no?, que es nuestro compromiso. Exactamente, e ese es el punto, Miriam. Eh, antes de, de tocar el tema ya así como en lo profundo, quisiera que nos platicaras para que la gente te conozca un poquito de tu historia, el, el por qué fue el que tú comenzaste con esto, qué tanto trabajo te ha costado y cómo llegaste ya a, a estar dentro de, de este mundo tan pleno y tan maravilloso, Eh, que es una sala, sana alimentación, por favor. Claro que sí, Mercedes pues mira, vamos, eh, pues comenzando, ¿no? Cuando terminó la licenciatura de nutrición, eh, posteriormente estuve trabajando un año en el ISTE y estuve trabajando un año en una guardería también del IM Posteriormente, pues, mi ahora sí que mi sueño era trabajar en un hospital para poder seguir ayudando a las personas, ¿no? Sin embargo, pues me topo con el naturismo, con el maestro Shayami Chan, en el cual pues nos enseña prácticamente a, a crear esa conciencia, a quitarnos la venda de los ojos, que realmente la alimentación que estamos llevando a la actualidad pues no es la correcta y esta alimentación está ocasionando muchas enfermedades de la actualidad, como cáncer, diabetes, hipertensión, mala circulación, problemas de articulaciones, tumores, miomas, y todo esto a una mala alimentación. Entonces, cuando yo entro y, y conozco el naturismo, yo me acuerdo perfectamente bien, el primer paciente que yo vi fue un paciente diabético que tenía una úlcera en su pierna y esta úlcera tenía años sin cicatrizar, o sea, realmente tenía como unos dos años. Eh, ya le querían contra su pierna. Ay, caramba. El, el señor llegó a la consulta y con toda la fe pues, de, de querer hacer el tratamiento empezó y yo me acuerdo que a los 15 días cuando volvió el paciente era impresionante cómo había avanzado esa úlcera el paciente empezó a bajar los niveles de glucosa en sangre con la misma alimentación y para no se hacer cuenta tan largo al final el tratamiento que dura un mes y medio que es purgar hígado, limpiar el intestino obviamente que si sí cambiamos la alimentación eh, pues básicamente pero siempre con esa conciencia de desintoxicar nuestro cuerpo y al mismo tiempo nutrirlo. Entonces el cuerpo ahí vi que es tan agradecido y tan sabio que él mismo nos dice por dónde es el camino. La úlcera cicatrizó en dos meses y medio. Wow. Lo que no había pasado en años, el paciente dejó de tomar medicamento, el mismo médico le retiró el medicamento, este entonces ahí fue cuando yo me di cuenta y me apasioné por el naturismo y yo dije, no, pues esto es por aquí qué maravilla, o sea, qué maravilloso es ver cómo la naturaleza nos da los verdaderos medicamentos, que en un plátano, en una manzana, en un mango, en las, en las hojas verdes, las espinacas, y cómo realmente empezar a hacer licuados, a hacer jugos que nos ayudan precisamente a nutrir nuestro cuerpo. Entonces, de verdad fue algo que a mí me, me encantó, yo ahorita en la actualidad ya llevo cinco años eh, dedicándome a lo que viene siendo el naturismo, Eh, obviamente me he comprometido mucho, ahorita también he ido ya a dos universidades a llevar a los muchachos de nutrición, a los, la licenciatura de nutrición, esta información que a mí me hubiera gustado tenerla en aquel momento. Eh, me, me ha gustado mucho la respuesta de los jóvenes que no se han cerrado pues a esto, porque tienes dos opciones, o te cierras o te abres a la información. Entonces hemos estado comprometiéndonos a llevar conferencias a las licenciaturas, a llevar conferencias en lugares donde nos abran las puertas para que la gente tenga estas herramientas Mercedes, que es un derecho que todos tenemos y que ahí está, solamente es retomarlo, porque así curaban a nuestros antepasados, o sea, antes no me voy tan lejos, o sea, las abuelitas curaban con remedios eran remedio, eran las plantas y es eso, volver a lo que era antes. Fíjate que sí, eh, yo tengo el gusto de venir de una familia muy longeva Eh, yo tengo tíos que tienen más de noventa años. Y, y esto que tú dices es cierto, ellos cuando algo les duele, ellos no buscan una pastilla como lo hacemos en la actualidad o como es lo normal en la actualidad. Ellos buscan a ver qué sí. planta, con qué planta combina para hacerse un remedio o a ver qué se ponen en el oído o machacan unas hierbas y se las untan. Y, y esto funciona, o sea, tristemente nos separamos de la naturaleza para irnos a cosas ya procesadas, ¿no? Entonces, creo yo que por eso caímos en este problema tan grave. Así es, Mercedes, y lo que me ha gustado mucho, pues ahorita ya en este tiempo, todo lo que estamos pasando en la actualidad, pues es un despertar de conciencia que la gente, yo sé que ya mucha gente está cansada de tomar medicamentos sí. y que ya está buscando otras opciones, ya está volviendo a lo que era antes. También tengo otras, otros pacientes, pues que realmente cuando hablo con ellos les digo, ¿quieres un alivio temporal o realmente te quieres curar? Porque si queremos un alivio temporal, pues me quedo con mi pastilla, y sigo comiendo lo mismo y sigo igual. Ajá. Pero si realmente quiero sanar y quiero curar mi cuerpo de raíz, pues tengo que hacer cambios. Tengo que hacer cosas diferentes, tengo que alimentarme diferente. Si yo sé que fumar me hace daño, si yo sé que la leche me hace daño, si yo sé que hay alimentos que no me ayudan a recuperar mi salud, pues tengo que quitarlos para poder empezar a corregir el problema de raíz. Oye, Entonces, miren... Sí, perdón, perdón que te interrumpa, pero es que si no, luego se me olvida. Pero ¿qué tan fácil es que tú convenzas a una persona? O sea, te llega un paciente y él sabe que está grave. ¿Qué tan fácil es que lo convenzas? ¿Qué tantas preguntas te hacen? Eh? Por ejemplo, después de esto quiero que en específico nos hables de lo que es la limpieza del hígado. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil se ha vuelto para ti el convencer a las personas de lo que tienen que hacer y de que acaten este mes y medio que, que tú llevas como tratamiento. Ok, mira, hay dos cosas. El tratamiento es fácil, no es difícil. Pero yo te puedo decir una cosa, puedo tardar yo un año con un paciente con gastritis porque no hace tratamiento al pie de la letra o porque lo llevaron a la fuerza de tratamiento uh -huh. y yo les digo, a y ni los zapatos entran. aquí <risa> ¿No? he tenido pacientes que ha tenido cáncer, tumores, eh, enfermedades pues que a lo mejor tuvieron que tocar fondo y créeme, Mercedes, que esos pacientes hacen todo al pie de la letra. desgraciadamente yo ahorita, mi misión es esa, que la gente no se espere a que lo quieran dializar, que la gente no se espere hasta que le digan, tienes cáncer de matriz, tienes cáncer de colon, tienes cáncer de pulmón, porque ahorita el cáncer está a lo que da. Sí. Que no se esperen hasta que les digan un diagnóstico, ¿por qué no escuchar? a nuestro cuerpo desde antes, porque los jóvenes no se están desintoxicando ahorita? Porque la cultura que tenemos no nos lo ha dado, pero si empezamos a hacer cambios poco a poco, eh, el trabajo de verdad de convencimiento es mínimo porque el paciente está decidido, o sea, realmente cuando el paciente da un paso, oye, quiero desintoxicarme, ayúdenme, ok, los primeros 15 días les explicamos, pero sobre todo, Mercedes, que a nosotros nos gusta darles la información, sí. que se informen, porque la información es poder, Si tú haces un tratamiento sin saber o así, oye, pues es que me dijo, pero la verdad no sé en qué se basa o okay, qué. A ver, yo les dejo tarea, vas a ver ese documental que está avalado científicamente, vas a leer ese libro o simplemente escúchanos a lo mejor en el radio que llevamos especialista o como ejemplo ahorita que tú nos estás invitando a un programa. Uh -huh. O sea, que la gente se vaya informando. Cuando te empiezas a informar, te quitas la venta de los ojos, Mercedes, y ya es más difícil que te la vuelvas a poner y si te la vuelves a poner pues de todos modos al rato, esa misma conciencia te hace regresar a ahora sí a lo que tienes que hacer, ¿no? a, a crear esa responsabilidad aunque es sea responsabilidad. por miedo, ¿no? ya ya por lo menos por el miedo de no ponerte peor dices bueno lo voy a intentar, claro pues no perdemos nada no intentándolo, yo les digo no pierdes nada y, y... lo peor es no hacer nada Claro, no, y la cosa es que puedes ganar muchísimo, yo lo tengo como, como muestra de que puedes ganar muchísimo, pero bueno, dejemos eso Miriam y ahora sí, platícanos, es, es lo más importante para nosotros, que le platiques a, a todos nuestros amigos, ¿por qué la importancia de una limpieza hepática? Ok, bueno, la limpieza de hígado es muy importante porque el hígado es el padre de los órganos, en la fábrica del cuerpo. Todo pasa por el hígado. Entonces, si tú haces una limpieza hepática, automáticamente estás ayudando a tu hígado, a tu riñón, a tus intestinos, a tus pulmones, a todos tus órganos, a limpiar tu sangre. Recordando que somos el 70% de agua. Y de ese 70% de agua, el 60% es de pura sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que limpiar nuestra sangre. ¿Y quién limpia la sangre? El hígado. Entonces, si tú haces una purga de hígado una vez al año, te evitas miles de enfermedades. Por ejemplo, un tumor o un mioma. ¿De qué se está alimentando ese tumor o ese mioma? De una sangre intoxicada. Y si el cuerpo tuvo la capacidad de crear ese tumor o ese mioma, tiene la capacidad de deshacerlo. Pero tiene que darle las herramientas para que pueda combatirlo. Entonces, el cuerpo... No nos está, o, o así que, ¿cómo te explico? A veces ven como el tumor, algo malo, o la diarrea, no sé, algo malo, pero el <risa> sí. cuerpo se está protegiendo, se está protegiendo, y te está curando. Entonces, ¿qué pasa, Mercedes, cuando alguien le da una diarrea? ¿Qué hace? Cortar la diarrea. Sí. ¿Y qué pasa? Se quedan todas las toxinas adentro. Se viene una gripa, ¿y qué hacen? Cortar la gripa. Claro. Ah, pues otra vez se queda todo adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que nuestro cuerpo sane, o sea, no, no estás enfermando, te está curando, el tumor te está queriendo proteger. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar nuestra sangre, limpiar nuestro hígado, Mercedes, por eso es bien importante cuando llega el paciente al tratamiento, yo les digo, todo lo que vas a hacer ahorita a partir de este momento es para llegar a la purga de tu hígado, que es el objetivo principal del tratamiento. Purgar hígado y limpiar el intestino, Mercedes, son los dos, los dos puntos principales. Oye, yo me imagino que, que ya que haces esta, digo, yo no he pasado por eso todavía, eh, pero me imagino que, que después hasta hueles diferente, ¿no? Yo yo soy muy olfativa y yo me imagino que después de que haces esta limpieza, tú como, como persona debes de oler distinto, debes de tener una percepción de tu cuerpo diferente. Así lo entiendo yo. Claro, de hecho todos los sentidos eh, ahora sí que se activan las papilas estativas se limpian, todo te sabe todavía al mil por ciento, obviamente que transpiras otro lo diferente, muchas personas eh, incluso me han dicho, oye, fíjate que antes me ponía desodorante mañana, tarde y noche, ahorita me doy cuenta que me baño ya nada más una vez, o, o realmente empiezan a evacuar más veces al día, traen esteñimiento, ya están evacuando tres veces al día, eh, a lo mejor todo el tiempo trae alergias de gripa y todo, y con el tratamiento las alergias desaparecen, Entonces, realmente el cuerpo, o sea, limpiar tu hígado no es cualquier cosa. Limpiar oh. tu hígado es una limpieza profunda de todo tu cuerpo. Y recordando Mercedes, me acuerdo de una frase que me encanta muchísimo uh -huh. y me gustaría compartirla con todos. Claro. Que dice que es es más lo que no ve que lo que ves. ¿Qué sí. quiere decir esto? Cuando tú te levantas en las mañanas, a lo mejor pues ves tu cabello, ves tus ojos, ves a lo mejor tus piernas y que tienen a lo mejor esas arañitas, esas várices, Y tú dices, bueno, eso es lo que tú ves, pero lo que no ves es más. No ves tus intestinos, no ves tus huesos, tus sangre, tus tendones, tu hígado, tu riñón, tu corazón. O sea, es más lo que no ves que lo que estás viendo. Entonces, para que tú ya veas un problema externo en tu cuerpo, es porque internamente o sea hay un trabajo fuerte. Claro. Por eso de nada sirve que nos operemos las dárices, de nada sirve que te operes los ojos y tienes cataratas cuando realmente el problema viene desde adentro. Entonces, por eso la sanación es de adentro hacia afuera. Cuando tú ya ves un avance en tus ojos, en tus piernas, es porque internamente ya se hace una revolución y ya estamos corrigiendo un problema de raíz. Fíjate que sí, eso yo lo he escuchado seguido. Todo el mundo sabe que yo soy seguidora tuya en tus programas de radio. Y, y yo siempre escucho que dices eso, que ya cuando, sí. cuando es porque sale la enfermedad en un, en un estudio, quiere decir que la cosa ya está grave por dentro, ¿no? Que, que te tardas, o sea, no es en automático que se muestra. Entonces, a veces dice uno, ¡ay, pero me acaba de salir! Quiere decir que no estoy tan mal. Pues eso cree uno o eso le han hecho creer uno, pero pero realmente no funciona así, ¿no? Así es, eso, A veces van a la consulta y le digo, es que tiene que limpiar su hígado. Pero es que yo me acabo de sacar un estudio hace 15 días y me dijeron que mi hígado está bien, que nada más tengo problemas en los riñones, por eso. Ah, Pero bueno. Si el riñón ya está mal es porque el hígado está mal. Claro. O sea, no, no estamos separados. Nada más que nos han hecho creer a eso. Ve, ve con el cardiólogo. O sea, nos hacen ver como si los órganos estuvieran separados y no tuvieran nada que ver uno con el otro. Pero cuando ya el riñón anda mal, ya el hígado anda mal. Sí. Entonces yo le digo a él, O sea, me está diciendo que no tiene ningún problema hepático y lo veo con un sobrepeso, lo veo con los ojos amarillos, con problemas de mala circulación, con estreñimiento, fuma, toma, oye, pues es que... Ay, ¿cómo le ayudo? Eso, exactamente, y por eso yo les digo, un estudio no es un todo, es una herramienta que te va a ayudar a que te diga cómo estás en el momento y no siempre te va a decir la, la verdad. O sea, por pues eso, de repente a la noche de la mañana ya los quieren realizar o les quieren quitar la vesícula. Sí, es cierto esto. Oye, Miriam, pues la gente aquí en el programa está acostumbrada a que siempre hay cortes musicales. ¿Claro? Eh, Yo quiero, que vamos a ir ahorita a un corte musical, eh, porque yo eh, tengo por costumbre chicar a las personas con las canciones que ponemos. Entonces, claro. eh, yo quisiera que ya después de esto, para que la gente se quede ahorita analizando esto que nos has platicado, me gustaría que regresando nos platicaras a grandes rasgos Eh, ¿cómo, ¿cómo es una limpieza hepática? Más o menos, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la gente lo, lo vaya pensando, lo vaya analizando y diga, si sí, sí puedo, o sea, si hay tantas personas que ya lo han hecho... A lo mejor le tenemos miedo porque no sabemos exactamente de qué se trata, pero si tú nos ayudas dándonos una idea, entonces va a ser más fácil convencer a más personas o por lo menos sembrar ese granito de, de conciencia en ellos para que lo tengan dentro de sus prioridades, ¿no? Sí, claro. Sí, y claro, obviamente, Miriam, chicos, nos va a dar todos sus datos, dónde localizarla, dónde está el centro. Ustedes tranquilos, por eso ya me están pidiendo acá los datos, pero ¿cómo ves, Miriam? ¿Me aguantas aquí? ¿Regresamos para seguir claro platicando? Que sí. Claro que sí, aquí los esperamos. Ok, chicos, pues estamos hablando de comida sana. Ustedes saben que el maestro Beto y yo somos fans de la comida sana, y esto no quiere decir que la comida sana sepa feo, ¿eh? Les platico. Yo precisamente hoy, sabiendo que teníamos como invitada a, a Miriam, yo sé que a ella le encantan los ceviches, así que hoy me sí. inspiró para hacer un ceviche de lenteja con mango. Y la verdad oh, es que rico. está riquísimo. Yo sé que te gustan, Miriam, por eso hoy me inspiré en ti. Así ah, que... Muchísimas gracias, Mercedes. Nuestra siguiente canción se llama El Menú, chicos. Eh, la canta El Gran Combo de Puerto Rico. Y pues miren, si estamos hablando de salud, una de las mejores formas de cuidarnos es de acuerdo a los alimentos que consumimos. Obviamente en esta canción hay un menú muy variadito, carne, quesito. Bueno, aquí le vamos a escuchar. Ustedes saben que Beto y yo siempre traemos nuestras ideas tratando de que todos estemos de la mejor forma, pero somos muy respetuosos de lo que cada quien Eh, piensa y desea, no es simplemente una idea. Y esta canción me pareció divertida, así que vamos a ponerle salsita poncho, por favor. chicos, una cancioncita y un sonecito, mucha comidita y para abrir hambre para la cena así que espero que les haya gustado y pues vamos a regresar con Miriam Miriam, ya te dimos tiempo para, para analizar que ya sé que lo dominas excelente pero para que nos hagas favor de platicarnos ¿cómo es el proceso de una limpieza de hígado? por favor Sí Mercedes, mira, pues nosotros el tratamiento Para la limpieza de hígado es mínimo de un mes y medio. Ajá. Y esa base de jugoterapia y herbolaria. Entonces vamos guiando al paciente para de recetarle obviamente jugos específicos para los padecimientos que tenga en ese momento. Si tiene alguna enfermedad diagnosticada. Si sí me han llegado eh, pacientes que únicamente van a, de a desintoxicación, pero te puedo decir que es un 20%. Ajá. La mayoría de los pacientes que van a, a desintoxicación es como para tratar una diabetes. Y yo le digo, mira, vamos a tratar tu diabetes, pero obviamente que tenemos que purgar el hígado. Y en ese caminito es como vamos tratando también la enfermedad. Eh, nosotros ayudamos a los pacientes en ese mes y medio a decirle que desayunar, que comer, que cenar, qué alimentos nos ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo. Mesa, no sé si habéis escuchado pues, eso de que hay cuerpos ácidos y un cuerpo ácido es un cuerpo enfermo. Un cuerpo ácido es, es aquel cuerpo que donde le presiones le va a doler. Le presiona la pantorrilla, la mano, tiene retención de líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo está ácido. Entonces tenemos que alcalinizarlo a través de los jugos de la herbolaria. Y eh, pues prácticamente es eso, Mercedes, el paciente se le... Obviamente retiramos algunos alimentos para que nuestro hígado descanse. Alimentos industrializados, empaquetados, lo que es el cigarro, el alcohol, el café, el tabaco... Sin embargo, obviamente también retiramos la carne, alimentos de origen animal durante el tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a dar un descanso al cuerpo. Vamos a dejar de meter esos alimentos ácidos para supernutrirlos, para fortalecer esos huesos, para fortalecer nuestros riñones, nuestros pulmones. Y es una limpieza Mercedes que yo les recomiendo mínimo una vez al año. Digo, es como cuando vas a limpiar tu cuarto, cuando vas a limpiar tu casa, pues sacar toda esa basura que está ahí de todo el año o de los meses que vas acumulando, Y de esta manera, pues, el paciente se siente muy bien. Dime cómo se siente uno cuando limpias tu cuarto, cuando cambias las sábanas. Muy bien. Descansas mejor, te sientes de mejor humor. Claro. Estás feliz, estás contento. Entonces, yo les digo que el único lugar donde vives es tu cuerpo. Entonces, ¿qué mantenimiento le hemos dado a nuestro cuerpo? Y de esa manera, pues, ayudamos al paciente a guiarlo. Y el día de la purga, pues, consiste únicamente es con con jugo de manzana, llevan unos naranja, también llevan toronjas aceite y, aceite de oliva extra virgen y limón, básicamente es eso es lo que se lo que se da pues para hacer la purga del hígado uh -huh. pero ya una vez eh, de un mes y medio antes tenemos que estar pues a, a jugoterapia y herbolaria para llegar a la purga, para me imagino que es como ir preparando no para que realmente sí, sí. salga todo lo que debe de, de salir ¿no? así es es preparar el cuerpo para sacar, ahora sí que no limpiar nada más por donde ve la suegra, sacar bien todo, todo, entonces eh, te digo, cuando el paciente llega, le digo, todo lo que vamos a hacer ahorita es para llegar para la purga, para que el cuerpo por sí solito esté eliminando todas esas toxinas, y cuando llegamos a la purga Mercedes, eliminamos toxinas de años, fíjate que una paciente me llegó, uh -huh. yo creo que ya lo has escuchado, que les he platicado también en el radio, que una paciente empezó a orinar, El olor de un medicamento que tomó hace 15 años. Oh, sí, sí, sí, me sorprendió. Y me dice, sí, me dice, lo tengo bien grabado el olor, dice, porque fue cuando tuve a mi niña me dio una sepsis en la orina, miré un olor así muy penitente, la única vez que he tomado un medicamento así de ese, de ese, pues, está muy fuerte el medicamento y el olor, dice, el olor lo tengo muy grabado. Y fue hace 15 años y lo estaba eliminando durante la depuración, me digo, ahí nos damos cuenta cómo realmente pues el hígado, pues, cuando le hacemos esa limpieza, La crema que te pones en la piel pasa por el hígado, todo pasa por el hígado, hasta los enojos y los corajes, todo pasa por el hígado. Entonces, hay que limpiarlo, Mercedes. Sí, fíjate que, que tú me hiciste a mí entrar en ese, en esa conciencia de, de que todos los productos que tú te untas, Eh, pues los absorbe, o sea, a veces uno cree que únicamente es por, por encimita, ¿no? Dicen por ahí, pero no, realmente eres como, como una máquina tan completa que todo tiene que ver si funcionas o no funcionas al 100. Y, y a, a mí cuando hiciste este comentario de, de esa persona, dije, wow, ¿Cómo uno cree que tiene el intestino limpio, por decir, no? Ya no estás hablando del hígado, del intestino. Y de todas maneras vas guardando ahí cositas y cositas de todo lo que te vas comiendo todos los días eh, y, y, y pues ahí se van quedando, ¿no? Entonces se va eh, echando a perder y está dentro de tu cuerpo. Entonces qué complicado que tú crees que te estás manteniendo sano, pero pues ya traes ahí eso que dices tú. O sea, limpiaste por encimita, pero dejaste lo otro ahí adentro y se sigue pudriendo, ¿no? Así es, por eso hay muchos pacientes que me dicen, es que ya cambié mi alimentación, ya tengo mucho, antes fumaba muchísimo, pero ya no fumo ahorita. Antes comía muchísimo, pero ahorita ya no como. Digo, está perfecto. Y de verdad, muchísimas felicidades a aquellas personas que están haciendo esos cambios, porque se ocupa voluntad y fuerza sí, para hacer un cambio. Sí. Pero, ¿qué pasa con esa, eso, esa basura que estaba ahí adentro? O pues sea, ahí, ahí sigue. Los pulmones siguen con esa intoxicación, el hígado sigue con esa intoxicación, tu sangre sigue intoxicada. Entonces, por eso hay que limpiarlo, hay que depurarlo, hay que nutrirlo. La peor anemia también se retira, se quita en el tratamiento porque obviamente, pues, el cuerpo empieza a absorber todos los nutrientes al ciento por Fíjate, Mercedes, de se me vino a la mente que dices del intestino. Eh, obviamente que nosotros también hacemos, hay eh, los lavados colónicos, que recomendamos lavados intestinales. Ahorita quiero me que llegó, me platiques de eso, perdón. Sí, me llegó una paciente en Mercedes a colónico cien años. ¡Ah! Te lo juro, cinco años tenía la señora. Una señora hermosísima, hermosísima, hermosísima. O sea, perfectamente bien se subió al colónico, se subió, nada malo que te decía, mucha pena, era muchísima pena. Me decía, cuando salió del colónico, así, toda chiquita, así chiquita, me dice, este, ¿cómo se sintió? Ay, no, muy bien, pero me da mucha vergüenza. Y le digo, no se preocupe, señora, todos estamos iguales. Eso, no sí. se preocupe, lo importante es que limpia ese intestino, le hicieron sus tres colónicos o seguidos a la señora y me impresionó, digo, no inventes, o sea, realmente me da mucho gusto pues eso porque no hay edad ustedes para eso, o sea, esta, esta depuración es apta para cualquier etapa de la vida y sí, de verdad, la señora pues la felicité y le dije que qué bueno, es pues, a, las, a las hijas pues también que, le, que la llevaron, pues, a, a que la apoyaron para que se sienta mejor, ¿no? Sobre todo porque el intestino pues obviamente que es una de nuestras salidas, y ahí claro. es donde más se puede acumular materia fecal y nos superintoxica. Oye, Miriam, pues, y, y platícanos, ¿qué es, ¿qué es un lavado colónico? Bueno, yo creo que muchas de las personas sí lo conocen. Más bien, bueno, antes era, pues, las lavativas, ¿no? El irrigador, tu agüita, y haces en el baño. Antes nuestras abuelitas así quitaban la temperatura. Una temperatura se te quita con una lavativa, uh -huh. una gripa se te quita con una lavativa, Y el colónico, pues ahorita ya en la actualidad, ya es una máquina, ya es una máquina, igual también tiene su mangueritas se coloca lo que viene siendo pues en el ano y posteriormente pues va entrando el agua directamente a nuestro intestino. Pero la máquina Mercedes diga 30 litros de agua, entra un litro de agua por minuto, uh -huh. entra y sale el agua, entra y sale el agua. De esta manera, la, eh, pues realmente la terapeuta que da la terapia se te está dando un masaje en tu intestino al sentido de las manecillas del reloj para ayudar a desprender esa materia fecal que está ahí adentro, porque puede haber de 2 kilos a 5 kilos de materia fecal en el intestino. entonces si sí, sí lo sabía. esa congestión. Y hay pacientes que me dicen, yo hago dos veces al día y estoy limpio. Pues no, o sea, realmente si consumes harina, si consumes grasas, o sea, es como una tubería, se va creando una capa ahí adentro. Hemos visto parásitos, hemos visto una paciente alojar una una calcomanía de las de la manzana. <risa> no es cierto. Cuenta, ahí pasó un grano de pozole, un grano de pozole entero, me felicito. Dios. Entero y me dice la paciente oye pero hace, es que hace dos meses comí pozole, o sea ¿cómo puede ser posible, ah pues ahí está, pues imagínate, imagínate la cantidad de materia fecal que está ahí adherida y que, que te va, o sea imagínate qué va a ocasionar eso, dolores de cabeza, mala circulación, hemorroides, estreñimiento, depresión, ansiedad, insomnio porque está comprobado que el intestino está conectado con nuestro sistema nervioso. Entonces, a eh, limpiar el intestino pues nos ayuda mucho también a, a desintoxicar el cuerpo al 100%. Y es que, ¿sabes que Creo yo que, que lo que pasa aquí es falta de conocimiento. No relacionamos que, que todas estas situaciones que tú nos estás platicando nos puede provocar un dolor de cabeza, un cansancio excesivo. O sea, le, le echamos la culpa a, a muchas cosas, más nunca a la alimentación, ¿no? Eh, yo creo que cuando hay un equilibrio las cosas son más fáciles de llevar, pero cuando caes en estos excesos, eh, yo por ejemplo les digo a las personas que comen carne, yo respeto a las personas que lo hacen, pero uh -huh. pues tampoco se trata de comer carne en desayuno, comida y cena, o sea, tienes que equilibrarlo, la gente que hace la burla, no, si sí como mucha verdura, cebolla, cilantro y la salsa del jitomate de los tacos, ¿no? O sea, es eh, eh, creo yo que tienes que equilibrar, no tienes que comer kilos y kilos o, o o o porciones tan enormes, ¿no? Si no lo estás equilibrando con semillas, con verdura, con fruta, con la suficiente agua y entonces Se crea toda esta bomba tremenda y como dices tú, de repente me duele, no tengo ganas, todo me cae mal. Esto si le sumas que te enojas mucho y eso, pues tu estómago reniega todo el tiempo, ¿no? Y, y tú con pastillas y pastillas queriendo aliviar algo que no se va a aliviar. Claro, es como que te eso con un dedo, ¿no? La pastilla. Exacto. O sea, momentáneamente te va a quitar el dolor. Bueno, pues ahí sigue el problema. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que te decía, un, queremos un alivio temporal, ¿o realmente queremos corregir esto de raíz. Pues es responsable ¿no? De que todo lo que me esté pasando ahorita en mi cuerpo o la enfermedad sea la que sea que tenga en ese momento, pues es porque yo lo he permitido, porque yo no me he cuidado. Fíjate que también me gustaría mucho a la gente que, que nos escucha ahorita en este momento que nos quitemos eso eso de la mente de que las enfermedades se heredan. Ah, sí. Puede haber, o sea, es mínimo el porcentaje de que tú puedas acelerar una enfermedad si tú lo permites. ¿A qué me refiero con esto? De que realmente se heredan malos hábitos de alimentación. Sí, los malos hábitos de alimentación y de pensamiento, porque también esas mentalidades también se pues, la mentalidad obviamente es, es como parte de, ¿no? De todo, somos mente, cuerpo y espíritu. Claro. Pero realmente, si tú, por ejemplo, si tu abuelita o tu papá son diabéticos y tú sigues y haces lo mismo que tus papás, los vas a acabar igual pero tú decides, aunque tú tengas a lo mejor un, un, un 1% en tu genética de tener esa enfermedad, pero si tú te cuidas, haces ejercicio, te alimentas de una manera correcta, jamás vas a poder despertar ese cáncer o jamás vas a poder despertar esa, esa diabetes, ¿no? Entonces, es como que, los, que, que sean nuestros maestros, nuestros papás a lo mejor tienen alguna enfermedad, ellos nos están enseñando qué no hacer Exacto. para protegerlos nosotros, o sea, son maestros. Pero si ah, va a haber una, una, una persona que va a empezar a despertar, y que empieza a ser faro de su casa, empiezan a ver, ah, pues ella está cambiando, y así, entonces poco a poquito, eh, la familia se va contagiando, o van viendo también los cambios en las personas, pero sí, hacernos responsables sobre todo de eso, ¿no me Mercedes? Que nosotros Eh, pues tenemos ese poder pues de, de sanar de una manera natural y aceptar, pues si ya te etiquetas diabético, te etiquetas ya de una forma, pues así va a ser. Y qué fuerte, ¿no? Cuando tú ya dices, llegas y casi casi en lugar de decir tu nombre te presentas con, soy diabético, soy hipertenso, uh -huh. o, o a todo mundo le andas previniendo, ¿no? Al contrario, ¿no? Pero fíjate que eso es cierto, se heredan los malos hábitos y uh -huh. nosotros creemos que se heredan las enfermedades, Dices, ah, es que ya me tocaba porque toda mi familia es diabética. Pues sí, pero ajá. fíjate por qué toda tu familia es diabética, ¿no? O sea, claro. pero, pero qué difícil. Oye, Miriam, pues yo quiero seguir. A mí, a mí me encanta. Yo creo que si tuviéramos tres horas de programa no nos alcanzarían, eh, pero... Pero que pues sea el primero de muchas. Ajá, sí, vas a ver que sí. Eh, pero yo quisiera ya entrar como, como más en, en, en, en materia de cuestión de que tú nos recomiendes. Yo siempre, siempre te he andado presumiendo y siempre digo, te duele la garganta, tienes gripe, esto, y a todo el mundo yo les recomiendo el famoso el escorpionazo. Pero yo siempre digo, oigan, no me lo inventé yo, ¿eh? Ni sé si ella lo inventó, pero a quien yo se lo escuché, es a la, a la licenciada Miriam, entonces vamos a darte tu crédito, pero yo quiero que nos digas, ¿qué contiene el escorpionazo? ¿Y por qué es tan bueno? Porque la semana pasada que estuvimos anunciando que ibas a estar con nosotros el día de hoy, hubo alguien que, que nos marcó y nos dijo, oye, es que eso sí funciona, porque a mí me estaba doliendo la garganta, me acordé que lo habías recomendado, me lo tomé, y asunto arreglado. Entonces, no es magia, pero a veces actúa como si fuera mágico. Así que, platícanos, Miriam, por favor, ¿qué es el famoso sí. escorpionazo? Claro, Mercedes, pues mira, pues hablando de todos los créditos, pues este jugo nosotros, todo lo que aprendimos lo hemos aprendido del maestro Shaya Michan. nada más quiero hacer un, un paréntesis rápidamente que me dijo, nos dijo era nosotros tienen estrictamente prohibido quedarse con todos los remedios que les estoy dando, ah ¿Estos perfecto remedios? nos dijo estos remedios no son míos ni son tuyos, son de todos Excelente. a todos nos pertenece, entonces el maestro dijo, ustedes lo que van a tener de misión es compartir y llevar todos esos remedios a todo mundo para que toda la gente empiece a despertar y empiece a, ver, ahora sí que a volver a la naturaleza, sí. y este escorpionazo, no, ha rompido, o ha llegado lejísimo, porque es muy bueno, Mercedes, es una bomba de vitamina C. Sí. Entonces, ahorita que queremos subir el sistema inmunológico, de cajón, todos se tienen que tomar ese escorpionazo, y todos, digo también niños, mi niña tiene siete años y se lo toma. Ay, sí. Entonces, Realmente es irlos acostumbrando también a ellos estos sabores, al ajo, a la cebolla, al limón, poco a poquito, y se lo toman. Es cuestión de irlos acostumbrando. Pero bueno, el jugo ese es, es el jugo de siete limones. Ajá. El limón, traten de conseguir lo que tenga semilla. De esta manera pues nos garantiza que es un, es un limón este, obviamente natural, que no está transgénico que no está manipulado ya por el hombre. Entonces, todo lo que compre que tenga semilla. Jugo de siete limones, tres dientes de ajo sí, tres ramas de perejil y un cuarto de cebolla morada. El escorpionazo original lleva un, un eh, chile piquín o lleva un pedacito de chile serrano con una pizca de sal de grano. que si no te gusta el picante, puedes poner una cucharada de miel, no pasa nada, ¿sí? Okay. Entonces, este jugo, este licuadito, pues lo tenemos que tomar en el momento recién hecho y de verdad te ayuda para una infección en la orina, te ayuda a poner una infección en la garganta, te ayuda a subir el sistema inmunológico, en tiempos de frío, no lo tienes que tomar cuando estás haciendo frío, lo tienes que tomar desde antes, sí. para cuando vengan los fríos ya tengas tu sistema inmunológico alto. Pero de verdad que ese escorpionazo, eh, Mercedes es muy muy bueno y felicitarte pues también a ti por por seguir compartiendo todo esto y que muchas personas también les estén llegando estos remedios. <risa> la verdad es que a mí me encanta, yo, siempre he sido eh, de cosas naturales, de hecho es algo de la educación que, que traigo de mi mamá, a ella siempre le han encantado las cosas naturales, pero por eso creo yo que yo hice tanta química cuando llegamos con ustedes, porque sigue la misma línea que yo traigo desde pequeña, ¿no? pero obviamente siempre hay personas que saben más que tú, Y, y yo es algo que agradezco, ¿no? Que, que yo me encontré personas como ustedes que saben más, pero lo que decías, que lo comparten, que no te lo quedas. Entonces, a mí me parece muy justo también, pues, compartirlo, ¿no? Y, y me da ¿verdad? mucha risa porque este en especial, eh, de repente me preguntan, o, ¿cómo dijiste que se llama ese que lleva mucho limón? Y, y les causa gracia el nombre, ¿no? Del escorpionazo, le digo, no tengo idea por qué se llama así, me imagino que por la fuerza. A mí es a esto le puso así. ¿Ah, sí? Por, por la fuerza, supongo, ¿no? Porque, sí, es que es muy fuerte. De hecho, la primera vez que te lo tomas, pues sí, el, el sabor ácido es, es bastante fuerte. Después te vas como acostumbrando. A mí, de hecho, me encanta. Yo, yo pensar en que me lo voy a tomar, digo, ¡ay, qué rico! Pero conozco personas que sufren cuando se lo tienen que tomar porque no son tan, tan... Eh, tolerantes al Exactamente al ácido Entonces les cuesta trabajo Pero digo, aguántate, ¿qué prefieres? ¿Que te duela uh -huh. o, o que se te corte ahí sanamente con algo? Entonces, ¿de que funciona? Funciona Eso es cierto, Miriam Así es, de que eso no hay pierde Y obviamente que también quisiera hacer un paréntesis con el limón Mucha gente le tiene miedo porque a lo mejor tienen gastritis uh -huh. eh, pues, ah, No, es que el limón no. El limón cuando entra al cuerpo es totalmente alcalino es ácido y alcalino, sí, entonces por afuera el limón es ácido, pero cuando entra a tu cuerpo automáticamente se vuelve alcalino, entonces incluso te ayuda a tratar problemas de gastritis, de colitis, sin embargo si tienes una úlcera, un cuadro muy fuerte, también podemos recomendar que antes de que se tomen el escorpionazo, que no se lo tomen en ayunas, que se lo tomen como a las 12 del mediodía, yo me lo he tomado en la noche, uh -huh. pero que en ayunas, Mercedes, todos los días en ayunas se tomen agua de coco, si están padeciendo algún este, alguna úlcera un problema de gastritis, así muy fuerte, un cuadro muy fuerte, uh -huh. primero mi agüita de coco en ayunas y ya mi escorpionazo me lo puedo tomar en la noche o al mediodía y no te va a pasar absolutamente nada. Ah, ya ven chicos, tomen notas, e estos detalles es lo importante, a veces dices, es que a qué hora lo voy a hacer, bueno, ahí entra la conciencia, primero está tu salud, O sea, no es que me tengo que ir corriendo al trabajo, pues levántate más temprano, o sea, tienes que hacer algo para poder funcionar y funcionar bien durante muchos años. Entonces, ahí está, para los que nos quejamos de tener colitis o gastritis, ya sabemos, ahí tenemos un, un tip más, agüita de coco en ayunas. Mañana mismo vamos a buscar al coquero. <risa> Ay, sí. Chile Piquín, sí, ya tenemos aquí al señor Sergio Fon con nosotros. Ya vino a ver, a ver qué más se puede llevar de conocimiento sano. <risa> <risa> chicos, pues uh, me gustaría, fíjate que me están llegando mensajitos de, de varios que dicen que es cierto, que ya les consta que el escorpionazo funciona. Así que, que acá están. Eh, chicos, hoy no voy a mandar saluditos en forma particular porque pues queremos platicar más tiempo con Miriam. Eh, ...poner alguna cancioncita más, estamos eh, muy contentos de, de estar en este programa... ...pero los estamos leyendo a todos chicos, muchísimas gracias por sus mensajes... ...si alguien tiene alguna pregunta en especial para Miriam, es el momento chicos... Eh, ...Miriam, antes de, de platicar de otra cosa, eh, da, venos diciendo por favor... ...en dónde está el centro, a mí me encanta, eh, florece chicos, cuando tú entras a ese lugar... Es un lugar eh, donde si afuera hace calor, ahí adentro no hace calor. Escuchas agua, cómo corres, escuchan pájaros. Si está haciendo viento, escuchas las plantas, cómo se están moviendo. Ajá, tienen un temazcal. Todas las personas que están ahí adentro siempre están en una misma frecuencia de amabilidad. De gusto por recibirte. Así que, Miriam, platícanos dónde está esta maravilla, por favor. ¿Cómo te pueden contactar? Eh, ¿Qué tienen que hacer para ir a, a una consulta contigo? Todo eso, platícanos, por favor. Muchísimas gracias, Mercedes. Eh, realmente, pues, estamos agradecidas como... Pues, Diosito pone todo, ¿no? Diosito va poniendo las herramientas, va poniendo todo a las personas. Eh, y realmente estamos muy contentos, pues, de haber este ya pues empezado ya con esto, ya el Centro Naturista va a cumplir, eh, va a cumplir tres años y medio, ¿vamos para tres años y medio? Ajá. ¿Tres años y medio? No, ya, sí, sí, sí, tres años y medio. Y estamos ubicados nosotros en la calle 66 que es la calle Francisco González Bocanegra, y estamos entre Pablo Valdés y Esteban a la Torre. La colonia se llama Blanco y Cuella, Para que tengan alguna referencia, estamos muy cerca del Mercado Felipe Ángeles, o el Templo de San Ramón, o a mí se me hace muy cerquita San Juan Bosco también. Entonces, este estamos ahí en un horario de nueve a siete, horario corrido, y los sábados estamos de nueve a dos de la tarde, Mercedes. Y yo sé que salen de consulta y tú tienes ahí todo, si ellos desean comprar ahí contigo, todo lo que tú les recomendaste lo pueden hacer, ¿verdad? Si, si nos facilitas la vida en lugar de ir y buscar, porque también somos muy así, que de repente dices, ay, no, ¿dónde voy a encontrar todo eso? No, no, no, está muy difícil. Yo sé que tú nos facilitas la vida, que al, al, ahí nos, nos pones todo a la mano, Miriam. Así, fíjate que cuando empezamos ahí, Mercedes, somos los primeros al oriente de la ciudad que empezamos con esta filosofía de vida, porque es cambiar nuestra mentalidad. ¿Cierto? Entonces, cuando tú le dices al paciente, no coma carne, pues no sabe qué comer, no coma pan, no sabe qué comer, entonces <risa> sí. nos dimos a la tarea precisamente a que, oye, te estoy quitando esos alimentos, pero no te voy a dejar desamparado, te voy a decir qué vas a comer, es por eso que pues hacemos ahí también un tenguis cada 15 días, se pueden encontrar los, la, los alimentos sin carne, tenemos también la arbolaria ahí a la venta obviamente para desintoxicarnos si y tenemos la venta de pan, porque pues ahí participan ustedes obviamente <risa> sí. con los panquecitos eh, veganos, en el cual pues la gente se pueda dar ese lujo pero con conciencia, ¿no? que va a ser un pan que no me va a saturar, que no me va a intoxicar como lo que son las harinas refinadas, ¿no? un pan tradicional X o comprado en la tienda. Entonces, eh, pues sí nos hemos estado dando a la tarea pues de buscar eh, personas que nos ayuden a seguir formando este equipo para poder eh, ahora sí llevar a las personas los alimentos que estamos recomendando. Sí, porque fíjate, eso es importante, o sea, te, te voy a decir eh, qué es lo que tienes que hacer, pero también te voy a poner donde lo puedes encontrar, ¿no? Al menos para que el inicio no sea tan complicado, porque yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a, a cambiar todo esto de, de la alimentación, de repente se te cierra el mundo, por llamarle de alguna forma, porque es algo a lo que no estás acostumbrado, entonces eh, dices, chin, ¿y ahora lechuga, jitomate?, Cebolla y qué más voy a comer, ¿no? Entonces, a mí me parece genial que, que tú les digas, esto es lo que vas a hacer, pero te ayudo para que lo encuentres. A mí eso me, me parece genial. El Vegatianguis me encanta también porque de, hay muchísimas cosas para comer, muchísimas cosas ricas. Pero también tienes eh, esto de cremas, shampoos, eh, acondicionadores. Eh, Maquillajes. Sí, desodorantes. O sea, a mí eso me encanta porque a veces la gente cree que cambiar es únicamente cambiar lo que te comes. Y no, cambiar es también lo que te pones, ¿no? Lo que, lo que te untas. Así es, que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, realmente, nos nuestra piel tenemos... O sea, miles y millones de poros, sí. en el cual pues ellos absorben todo lo que te pones, así sea la crema, el champú, el perfume, el maquillaje, entonces ¿de qué sirve a lo mejor? Si esté comiendo muy bien y todo, pero me estoy poniendo veneno en el cuerpo, ¿no? En la piel, entonces también se va absorbiendo todos los químicos y pues también es una manera de intoxicarnos. Cierto. Oye, Miriam, pues voy a ir a otro corte musical antes ya de, de de decirte adiós, aunque yo no quiera. Pero me están pidiendo que si nuevamente nos puedes pasar y un poquito más despacio la receta del escorpionazo, por favor. Ah, entonces, ¿Te lo digo ahorita o regresando? Si quieres de una vez y nos vamos okay. al corte. Muy bien, entonces es jugo de siete limones, limón que sea criollo, sí, siete limones, tres dientes de ajo, Tres ramas de perejil, un cuarto de cebolla morada, un pedacito de chile serrano y una pizca de sal de grano. Se lo repito, jugo de 7 limones, tres dientes de ajo, tres ramas de perejil, un cuarto de cebolla morada, un pedacito de chile serrano y una pizca de sal de grano. Puedes cambiar el chile Y la sal por una cucharada de miel, ya sea uno u otro, Mercedes. Yo les recomiendo que le pongan el chile y la sal, sabe delicioso. Exquisito. <risa> ¡Ay, sí! ¡Ándale! Dice mi marido que sabe como aguachile, la verdad es que literal, sí. Literal, Nos, literal. Nosotros siempre decimos, ¡ay, aquí harían falta así como unas setas para hacer un, un aguachile! Pero Pío bueno, así. <ríe> Oye, pues vamos a ir. Aguántame ahí tantito de nuevo. Sé que te estoy robando tiempo con tu familia no, porque estás todo el tiempo fuera, pero eh, aguántame un ratito ahí para poner una cancioncita, por favor. Claro que sí, Mercedes. Aquí esperamos. Gracias, chicos. Pues vamos a, a, a chiquear al maestro Beto. Fíjense que les voy a platicar este domingo. Él eh, me estuvo consintiendo pues no podíamos ir a ningún lugar, entonces me consintió, estuvo cocinando para mí, riquísimo, todo le quedó. Así que pues ya saben que, que luego yo lo consiento con canciones. Y justo pasó que, que en la semana pasada alguien me mandó un mensajito con una canción que decía es para el maestro Beto porque yo sé que le encanta el son cubano. Así que, pues, eh, dándome a, a, a cumplir ese gusto, me encontré esta canción que le comentaba aquí a, a Poncho que ayer eran las once y media de la noche, nada, yo muy hacendosa, y, y de repente pedí música y wow, que me encuentro una megabanda, pero... No les voy a platicar más después, yo creo que en el siguiente programa ya les comento, a mí me gustó, he escuchado bastantes canciones de ellos en de anoche hacia hoy, no me quería yo ir a dormir porque estaba encantada de la vida, eh, pero bueno, luego les platico. Nada más les voy a decir, esta canción se llama Son para un sonero y la canta el señor Germán Villarreal. Por favor, Poncho, les va a gustar, chicos. Sois onero de vuelta, chicos. ¿Qué les pareció? ¿A poco no está genial? Ya en el siguiente programa les platicaremos más y les traeremos otras eh, opciones de, de música de ellos, pero de verdad les va a gustar muchísimo. Súper, súper para bailar. Oigan, pues yo no había visto la hora, pero para variar ya nos excedimos como diario, ¿verdad, Poncho? <risas> ok, pero bueno, es que estamos contentos y aparte pues valía la pena. Entonces, Miriam, pues ya vamos a regresar nada más. Te voy a pedir de favor eh, que nos des el nombre del centro, que nos digas dónde te podemos localizar y que nos des algún remedio eh, que nos mantenga... Hay mucha gente ahorita que en las mañanas, como no estamos saliendo todos a trabajar, de repente te quedas en la casa y te anda ganando la flojera porque tus rutinas cambiaron, ¿no? Algo, algo que nos puedas recomendar que nos ayude a sentirnos bien, con ganas. Desayuno, digo, me levanto, tomo esto o, y me puede ayudar a sentirme bien, a que mi cuerpo siga funcionando, Miriam, por favor. Claro que sí, Mercedes. Pues mira, vamos a comenzar con el, con el remedio, para que por favor lo apunte. Eh, es muy importante consumir algo verde por las mañanas. Entonces, uh -huh. un licuado verde por las mañanas va a ser la mejor opción para tomar, para romper el ayuno y de la bueno. noche, ya que tenemos como ocho horas, las que hayas dormido, en ese proceso, pues fue un proceso largo, en la cual no alimentos, y para romper ese ayuno de la noche, no hay nada mejor como lo verde, entonces este jugo verde que les voy a que les voy a, a pasar ahorita, te va a ayudar mucho para limpiar tu hígado precisamente, y limpiando el hígado, pues obviamente que vas a limpiar tu sangre, okay. entonces, este jugo es muy potente para eso, y es una muy buena opción, para incorporarlo, Obviamente que la base de este licuado, porque es un licuado, vas a ocupar la licuadora únicamente. La base puede ser agua natural, jugo de toronja o agua de coco. Si se te facilita conseguir agua de coco, estaría ideal. Y más eres diabético. Okay. Si no, con agua natural está perfecto. Si no, el agüita natural está perfecto. Aproximadamente como una, un vaso de agua. Vamos a necesitar lo que viene siendo una taza de piña vamos a necesitar una manzana verde, todo lo verde, y más hablando de manzanas, ayudan a limpiar nuestro hígado. Una taza de espinaca, un tallo de apio, unas tres ramitas de perejil, y cinco centímetros de sábila. ¿sí? Este licuado, de verdad, no sabes lo potente que es, o sea, te limpia el intestino, te ayuda a tu hígado, a la circulación, y qué mejor que abanquemos el día con esto. Si padeces o pues vas a hacer ejercicio, ponle un cuartito de beta B. Okay. Va a quedar también súper rico, te lo repito. Un vaso de agua, ya sabes, de agua natural, agua de coco o Jugo de, de ajá uh -huh. Vamos a poner lo que viene siendo una manzana, piña, ¿piña cuánto? Una taza, más sí. o menos de piña picada, una taza de espinacas un tallo de apio, tres ramas de perejil sí. y cinco centímetros de sábila y con eso. okay perfecto. ¿Y cuánto te lo puedes tomar todos los días o por cuánto tiempo? Sí. mínimo te lo puedes tomar durante veintiún días. Ah, perfecto. Veintiún días que lo estés tomando, que todas las mañanas rompas. Bueno, yo te recomiendo que antes del jugo uh -huh. te tomes en ayunas dos cucharadas de aceite de olivo con el jugo de dos limones. Ah, yo soy te fan. tomas dos, dos cucharadas y luego te empinas el jugo de dos limones. El aceite sí va a ser que sea extra virgen pensado en frío. Sí, y a los 15 minutos te tomas el jugo durante 21 días. Con eso vas a estar limpiando tu hígado. Ah, pues chicos, ya lo tienen, más claro ni el agua. Al final ahí, eh, cuando pongamos el, el programa que ya está el podcast, ahí les voy a, a aumentar, chicos, para que tengan estas recetitas, ¿les parece? Pues ahora sí, Miriam, ¿dónde te podemos localizar, por favor? Sí, claro que sí, estamos nosotros en la calle 66, que es Francisco González Bocanegra. Entre Pablo Valdés y Esteban a la Torre. Eh, la Colonia es Blanco y Cuellas. Hay como a tres, cuatro cuadros del Mercado Felipe Ángeles. Y te les doy el teléfono, no sé si les puedo proporcionar un teléfono sí, sí, para por, las dudas que tengan. Por supuesto que sí. Es el 3644-1464. 3644-1464 catorce seis cuatro y estamos en un horario de nueve a siete horario corrido. Excelente chicos, pues tristemente cuando uno se divierte o cuando está muy interesante el tema el, el tiempo se va rapidísimo pero pues le vamos a agradecer a Miriam y como dijo ella pues que sea la primera de varias de muchas. Te agradezco muchísimo, Miriam, que hayas estado con nosotros, que, que le hayas quitado un ratito de, de tiempo a tu familia para brindárnoslo y para compartir con nosotros estas cosas que son tan buenas para la salud. Yo creo que sí, más adelante te vamos a convencer de, de volvernos a tomar la llamada. Claro que sí, ¿no? Cuando gusten, Mercedes, agradecerte infinitamente a ti y a tu esposo por la invitación. Dios los siga llenando de bendiciones, muchísimas gracias, ya sabes que cuentan conmigo incondicionalmente, esto de verdad lo vemos como una misión y yo a mí encantado, o sea, mi dime y yo estoy la o sea, enlazada, como sea, yo busco la forma de poder llegar, a, de que la gente tenga esta información. Ya, posteriormente, si te interesa este, estar eh, llevando algún tema en especial, yo estoy aquí a tus órdenes, serio Fíjate que sí, sí lo podemos hacer así. Vamos a ver qué, qué resultado hay después de este programa. Y, y si nos están preguntando por algo en especial, pues ahí te vamos a estar molestando para que nos ayudes un poquito. Ninguna molestia. Aquí soy para ustedes, para servirles. Ok, pues, Miriam, muchísimas gracias. Vamos a dejarte ya para que estés ahí en tu casa con, con tu hija y con tu esposo. Y por ahí nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios, sea, ahí los esperamos para que nos lleven los panquecitos. Claro que sí, llegamos temprano. <risa> Muchas gracias. Okay, gracias, Mercedes. Saludos a todos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, bye, bye. Bye. Pues, chicos, estuvo esto genial. La verdad es que agradezco que, que hayamos estado tanto tiempo aquí. Ay, Poncho, de verdad, gracias. Perdón por tanto, pero... Pero estuvo interesante. mucho gracias por tanto. <risa> sí, aunque el maestro se burle, pero gracias, de verdad sí. Maestro, diga algo. No, pues... ¿Dónde andaba? Lo estaba escuchando, pero dije, no, esta plática entre ninfas está muy interesante. Adelante. <risa> se fue a cotorrear, chicos. No, de ninguna manera. Oigan, pues bueno, ya, ya es tiempo de irnos. Acuérdense que tenemos clases, maestro. Sí, mañana... Mañana también, acuérdense que las emociones también son parte de, de este proceso de mantener una salud estable para evitar eh, enfermedades, Así patologías. A las 7, chicos, busquen ahí en Facebook, Academia Anfibios Son. Para que no tengan ningún problema, pónganle activar las notificaciones y en cuanto entramos al aire, ya Facebook les está avisando que ya estamos ahí. Así que, pues, el día de hoy... Eh, creo que ya no alcanzamos la última canción, se la vamos a dejar. Ah, dice Poncho que, que un ratito ahí se las vamos a dejar, chicos. Ah, si alguien está interesado, pueden encontrar a Miriam en Facebook como Florece Nutrición Consciente y Naturismo. Y si no, pues yo les paso ahí el teléfono, cualquier cosa, cualquier duda, chicos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan eh, prestado sus oídos el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Vamos a tener invitado la próxima semana, maestro? Esperamos. Si no, vamos a hablar un poquito de, de neurociencia eh, vinculada a la alimentación. Y nos vamos a aportar mejor, ya no nos vamos a exceder tanto. No. Pero le vamos a traer algo rico de cenar a Poncho. <risa> ok, chicos, pues estamos en contacto. Los queremos muchísimo. Gracias. Ah, nuestra última canción, que, que Poncho dijo que la quería escuchar también. Ah. Eh, Eh, <risa> sí, por eso la vamos a poner Ok eh, Ahora que estamos extrañando a Todos nuestros seres queridos Por no poder estar ahí Pues hay que verlos a todos lindos Esta canción se llama Las caras lindas Y es de Israel Rivera Gracias chicos Hasta luego Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velaz en flor, que cuando pasa frente a mí se alegra de su todo el corazón, las caras lindas de mi raza prieta vienen de llan. De pena y dolor son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor, somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Vivor orgulloso de su colorido, somos de un amable de clara poesía, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi Ahí también tienen poesía de la bien linda, las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra, caritas linda de gente negra, que la calma tengo junto con la cara linda, de mi gente negra son Barcelona. <mrisa> que llora y en cada beso, bien conmovedora y cautivadora. Las caras linda, linda, Las linda, caras linda, linda, linda, linda, linda, linda, qué linda son. Las caras lindas de mi de, de Te digo que en Puerto Velo, Panamá, yo vi la cara más bella y pura. Y es por eso que mi corazón se alegra de su negrura. Esa sí que es linda. Las caras Riquito vacilón, pon tu corazón, rico de melón. Para las caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario. Qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas, que linda, chulas que son, bonitas, que son bien bonitas, chulitas que son, qué lindas son. Caritas lindas, lindas, lindas son. Kõik! la siguiente semana Amfibios Radio